Estás en Play Kids con Ricky García. Can't last forever, why? We cannot live together, try Don't let him take your love from me you. You're no good, can't you see, brother Louie Louie Louie I'm in love, set to free Oh, she's only looking to me Only love breaks a u heart, brother Louie Louie Louie Only love's paradise, so she's only looking to me. Brother, マラダスケノモニー、イスガリス、ト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 My lover's k e t t h money, he's got his tongue, l i o s e m y よろしくお願いします。 los Cuatro vientos. <risa> Taylor Ryan, Canción de Grammy, por cierto, que lo sepas. <risa> Yo creo que le gusta a nuestro próximo invitado que s a l v a Salva, ¿te gusta, eh? Me encanta, me encanta esta c a n c i ó n d Dedication Day. Bueno, pues buenas tardes, Salva, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, un saludo a todos los oyentes de XFM. Que me acabas de comentar que estabas de viaje y te has parado a esperar exclusivamente a que te llamáramos, te lo agradecemos, ¿eh? Pues sí, gracias a vosotros por llamarme. Nos vamos camino de Arcos de las Salinas, un pueblecito de Teruel, a celebrar la Pilarica. Ah, muy bien, ah, fantástico. Oye, ¿y qué, qué canción querías y a quién se la querías dedicar, Salva? Pues mi madre quiere que le pongáis la isla bonita de Madonna para dedicársela a todos los habitantes de la isla bonita de las Islas Canarias, la isla de la Palma, que lo están pasando un poquito mal, para ver si les animamos un poquito con, con un poquito de música. Pues oye, yo creo que de parte de todos los palmeros, muchísimas gracias, Salva. Gracias a vosotros y mucho ánimo para la isla de la Palma. Mucho cariño a los palmeros y al resto, ya lo sabéis. A comer todos, por lo menos, un platón al día. ¡Gracias, Alba!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 t a k e out- Tenemos nuestro teléfono abierto para que me llamen 606-712-658 y salgas por antena. Si ¿sí? te dejamos salir en la antena de Kiss f m este micrófono es tuyo y puedes elegir la canción que quieras y d e d i c á r s e l a quien quieras. Cuéntanos una historia divertida. Te lo recuerdo: 606-712-658. Sí, sí, queridos, Hoy es nuestro Dedication Day. Kiss hoy es vuestra. could f e e l en Music, b r i a n Ferry le daba un aire a esta canción estupenda. Pero 10,000 mini X, que son especialistas en hacer versiones, la han bordado. Suena preciosa como la original, casi casi. Módenes, bueno, prácticamente alcanzando. Faltan segundos para que sean las seis y media. Serán las cinco y media en Canarias. Lo mismo de e s t á s yendo de puente. ¡Ay! Prepárense. Porque en la próxima media hora vamos a hacer una llamada que va a hacer a alguien muy, pero que muy feliz. Sí. En la próxima media hora sabremos quién se va a ir a Praga con todo pagado. Esto es Kiss. Es? Lo mejor de los 80. 80 y los 90. Los 90.、No. Hasta hoy. Kiss. Cool. Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on, play, on, play on, Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, corral, fiestas forever. Come on and sing along. We're going to party, c o m a m o fiesta, forever. Come on and sing along. Right. Then this thing turned out so evil. I don't know why I'm still surprised. Even me. y o fit Por supuesto, con este temazo en el comienzo del fin de semana aquí en Play Kiss. I... Esto es Play Kiss con Ricky García. Sí, sí, sí. Esto es Kiss. Uy, uy, uy, que llega el momento. Finalistas de la semana: Rodolfo de Madrid, Lupe de Álava, Marta. Iván desde Bilbao, Jeva de Jaén, Éspe de Sevilla, Eva de Barcelona y Samuel de Córdoba. ¿Quién será el afortunado o afortunada? Vamos a marcar el teléfono. A ver. ¿Sí? Sí, hola, buenas tardes. Doña Eva. Hola, a q u Sí, sí mire, le llamamos del control de animales del aeropuerto. o Es para pedirle que controle que las maletas Gabol que le han regalado junto al viaje a Praga no se le haya metido r i c k y García. ¡Eva! ¡Eva, b u e n a Eva! a u、oh, qué bien, madre mía! ¿De verdad, de verdad? ¡De verdad, de verdad, Eva! Te vas a ir a Praga con Kiss FM a la República Checa. ¡Qué maravilla, eh! ¡No me lo puedo creer! ¿A q u e si te pregunto que del 1 al 10 Juan contenta estás? ¿Me dirás cuánto? ¿11? ¿12? ¿12? Bueno, al límite, al límite. Oye, e v a c o n quién te vas a ir? Cuéntanos, ¿con quién te vas a ir? Pues m i r a me voy a ir Iré con mi marido porque e su s cumpleaños e l día 31.、Ah, ¡Qué regalazo! Y, y se lo voy a regalar así. Fantástico, <risa>、sí, o、sí, sí, y Sí, va a ser genial. Y de regalo vienen las maletas Gabol, ¿eh? Un juego de maletas ostras, Gabol. ¡Ostras, ostras, qué chulo! Además, que, es que me hacen mucha falta las maletas. ¿Ves tú? ¡Oh, qué bien! Fantástico, ¿qué、no、crees? Y además,、gracias. seguro que las vas a traer llenas de recuerdos y uno de ellos va a ser para nosotros. ¿A que sí, eh? Pues eso, eso está hecho, seguro que sí, lo que me pidáis. b u e n lo que, que sí、pidáis. queremos es que nos mandes alguna fotito. Primero, para colgar a las redes sociales. Y segundo, para que、bien. yo cada vez que abra el micro se me oigan los、oh, dientes rayando el、bien. suelo. Sí, sí, bastante. No te preocupes, ya haremos fotos por allí. í Ay, qué bien! Mira, tengo el corazón q u e s e m e s t r e Eva, enhorabuena. Que lo pases bien. Que tengáis un viaje fantástico. Y cuéntanos cosas, Eva. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. De verdad que sois fantásticos. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias Eva. Buen fin de semana. Un beso. Hasta luego. Besos. Adiós. La próxima semana podrás participar en Las Mañanas Kiss. s、sí, durante toda la semana en Las Mañanas Kiss. De viaje a Praga y la siguiente, otra vez aquí por la tarde, durante todo el mes de octubre, vamos a estar regalando a nuestros oyentes un viaje a la República Checa, a Praga. Vamos a recordar la llamada de nuestra amiga Eva. Hola, soy Eva de Barcelona. Bueno, envolado, divertido y comprometido.、Eh, entierro de mi tío, crematorio, nos despedimos de él, le damos el último beso. Y cuando ya v a m o s en el coche, mis primos, mi marido y yo, oigo desde atrás que uno le dice al otro: Oye, ¿por qué le has puesto? o Las gafas de sol al p a p a Y el otro le dice: Pues para que las tuviera en la chaqueta mejor puesta, si era su deseo. Total, que uno contesta y le dice: Es que eran mías y se me han caído al darle el beso. ¿Qué pasó? Pues risas, carcajadas, imaginándonos a mi tío en el cielo con las gafas de sol puestas. En fin, que en los momentos difíciles, pues también las risas y estas cosas animan. Venga, besitos, hasta luego, chao. Estás en Play Kiss. s c o c cot, con, con Ricky García.、Oh, a、yeah. nah. Por fin es viernes en Play Kiss. Baby, mmm, so i s t i c a t e d ディケーションディケーションディケーションディケーションディケーションディケーションディケーションディケーションディケーションディケーションディケーションディケーションディケーションディケーションディケーションディケーションディケーションディケーションディケーションディケーションディケーションディケーションディケーションディケーションディケ Le h a dicho, ¿Paco o Paquito? Y me ha dicho, Paquito. Paquito, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Paquito? ¿Desde dónde nos llamas? Pues llamo desde Fene, provincia de Coruña, al lado de Ferrol, pero soy de Escañuela, de、ah. la provincia de Jaén. ¿Y nos contabas que Escañuela ha sido elegido el qué, el mejor pueblo? El mejor pueblo de, de España, con menos de 2.000 habitantes,、ah. en el año 19. ¿Y eso por qué? ¿Qué, Los... hay, ¿qué hay ahí en el pueblo, Paquito? Pues este es un pueblo que tiene unos 800 habitantes. ¿Sí? ¿Y, y no y... tiene ninguna cosa especial, castillos ni. Vamos, pero que, que los 800 habitantes deben de ser todos guapísimos, ¿no?、L、guapos no sé, <risa> pero gente cojonuda, sí. d í q u e sí. Oye, Paquito, ¿qué nos querías contar y qué canción querías dedicar? Pues yo, que me gusta mucho hacer bricolaje, siempre me acompañáis vosotros.、Ah. En mis bricolajadas, como digo yo. <risa> Y me da muchísima envidia oír ahí a la gente que los llama y l e dice: Te quiero mucho y te dedico a esta canción.、Sí. Y oye, a mí nadie me dedica a una canción. Llevo toda mi vida esperando que alguien me dedique a una canción. Y tengo ya 64 años. ¿Me voy a hacer oficialmente viejo dentro de nada? Sí. Y, me, y, y sin ninguna canción dedicada a la radio, p o r lo que a mí me gusta escuchar la radio, digo, pues me la voy a dedicar yo mismo, ole, como Juan Palomo. Ole, ole, di que sí, Paquito, pero oye, eso de oficialmente viejo, todavía te quedan un montón de años, ¿eh, querido? No, a los 65 ya no somos oficialmente viejo, ¿no? ¿Cómo que no? Vamos, pero si los 70 son los nuevos 30, Paquito. Bueno, yo me siento un chaval, desde luego, pero bueno. Paquito, mira, vamos a sentirnos chavales con la canción que te he elegido: La de George、sí. Harrison, Got My m i n d s s e ¿Te On You. u t gusta? Estupenda, de mi época, de、oh, lo venga, mejor. Venga, Paquito, vamos a movernos al ritmo. Gracias, Paquito. Venga, mu muchas gracias,、eh, muchas gracias. Saludos. I got d I g s